El problema de, andar sí. el de probarla bien Bueno, Luis, no tenemos el retorno de la 88.9. Melody. Melody. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. En esta 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Vamos ya transitando la medianoche, ingresando a este día sábado, 17 de junio de 2012. Estamos en la Catedral del Boxeo, en la ciudad de Rosario. Ya que transcurre el primer combate profesional de la noche. Es de femeninos. Se trata de a l e j a n d r a Ríos y Soledad Junco. Eh, va a relatar esta noche Manos Pesadas 2, también Cachido. Va a comentar quien les habla Luis Alberto p a r p a c e l i En estudios va a estar el señor Claudio Martínez. En la técnica, nada más y nada menos que Melody. Tenemos un invitado especial que cada vez que finalice uno de los combates va a dar también su opinión, porque es nuestro asesor y porque es una de las personas más queridas del ambiente boxístico en la ciudad de Rosario. Quiero saludarte, Claudio Martínez. ¿Me escuchás bien allí en estudios? Hola Luisito, muy buenas noches para vos y para Damián Casino, los escucho perfectamente. ¿Cómo están? Nosotros muy bien y la alegría enorme de escucharte allí en estudios. Este, vamos a ir proporcionando, por supuesto, todo lo que tenemos como material informativo y voy a comenzar,、eh, por supuesto, con lo que tiene que ver con las peleas amateur que se han disputado.、Eh, en el momento que se finalice de saludarte, nuestro relator es el señor Damián Casino. Muy buenas noches a toda la audiencia de Boxeo Planeta, Claudio Martínez,、eh, Melody en la técnica.、Eh, bueno, una noche inmejorable aquí en Esportivo América.、Eh, estamos transitando la primera pelea profesional complementaria, ya ha concluido.、Eh, vamos a estar dando, por supuesto, los resultados y la apreciación.、Eh, le quiero dar las la buenas noches y, y la bienvenida a toda la audiencia de Boxeo Planeta, Claudio. Hola, Damián, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos. Es un placer enorme estar esta noche compartiendo esta transmisión junto a ustedes dos. s a b é s que es un gusto siempre trabajar、eh, contigo. Y bueno, con Luis es un. Eh, un gusto mayor todavía porque uno creció escuchándolo, y bueno, es realmente un placer para mí estar esta noche aquí con ustedes. Bueno, gracias por los halagos, no sé si los merezco, Claudio. De cualquier manera, creo que, que estás en estudios es porque sos presente y futuro. e o s el periodismo deportivo q u e quiere generar una cultura de ahora en más y pasearse por todas las actividades deportivas para ser realmente culto desde el punto de vista、eh, de, de las actividades, de las disciplinas deportivas. Eh, te quiero decir que hay casi un 80% de espectadores en e l d e p o r t i v o América, que la organización realmente es muy buena,、eh, que en cualquier momento nosotros vamos a, a, a pedirte, por ejemplo. ¿Hay alguna información a nivel deportivo que p u e d a interesar en este momento al oyente? Que a lo mejor no, no estuvo vinculado a alguna de ellas. Vamos a hablar si querés. Algo muy importante que está pasando con el equipo de nuestra ciudad de Newells. Hablo en este caso que ha perdido hoy por la noche. Hablo de fútbol en la primera división, fecha número 18.、Eh, jugó en San Juan y perdió con San Martín 2 a 1. Una importante oportunidad para quedar en la punta del campeonato a solamente una fecha del final en boxeo. Por ejemplo, mañana van a, a pelear. La Argentina Erika Anabela Farías de Buenos Aires y campeona mundial versus la Bosnia y retadora, además Irma Biljajic a 10 rounds por el título ligero CMB femenil, donde también habrá muchas preliminares. Bien, Claudio, aquí estamos esperando el fallo, el fallo de, de, la de la copa. Pereira, Luis,、eh, Soledad Junco que había acusado en la báscula 50 kilos. Enfrentó a la boxeadora Alejandra Ríos, q u i e había pulsado en la b á s c u l a 50 kilos 200. Muy bien, eh, da, eh, Claudito Martínez, te va a saludar el señor Aníbal Bosque,、eh, es uno de los hombres que más sabe de la actividad, ha practicado boxeo. ¿eh? Eh, Aníbal, saludar nomás al, al juvenil Claudio Martínez. Hola Claudio, ¿cómo estás? Perdona que te, perdona, te saludo después porque va a estar dando el falle, espera. Ahora vamos con el s a l u d o Bueno, mientras están dando las tarjetas. h o r a c a cita... l a d o o s p a Bueno, ya tenemos el、eh, bueno, no. resultado. Ahora, esta pelea, Luis. Así es. Ahora sí eh, tenemos eh, el resultado. Ha ganado la boxeadora Alejandra Ríos eh, eh, por un por, punto. s l e d Alejandra a Ríos, Ríos Alejandra Ríos ha ganado. Un punto. Punto. Ya lo tenemos aquí. Se está acercando al puesto de transmisión de Boxeo Planeta. l vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo no, te va Alejandra? Muy buenas noches,、eh, Boxeo Planeta. Está transmitiendo en exclusiva,、eh, bueno, esta verdad en Sportivo América.、Eh, te viste ganadora,、eh, ¿cómo te sentiste arriba del 4 y 4?、Eh, me sentí bastante cómodo, a pesar de que era un rival bastante fácil,、eh, difícil, perdón, la pelea no era nada fácil. Este, era mi primer pelea, 6 rounds, así que era un desafío también. Yo tengo recién cuatro peleas profesionales、eh, y la c h i c a con la que me enfrenté es una c h i c a que me triplica casi en pelea s y que. Tiene muchísima más experiencia que yo, así que la verdad que e r a tuve un desafío.、Eh, me sentí bastante cómoda y por suerte no pude aplicar todo lo que entrené, pero medianamente algo salió. ¿Lograste en, en la corta distancia cosas que no es fácil? La verdad que es complicado. Por suerte estuvimos entrenando mucho con Marcelo Bota, que es mi entrenador.、Eh, estuvimos haciendo hincapié en eso porque yo, al ser de muy bajita, me veo obligada en casi todas las peleas a entrar. Así que,、eh, bueno, por suerte salió como esperábamos. Y por suerte me puede quedar c o n el triunfo.、Eh, una de las cosas que más importan, ¿qué es lo que viene ahora en, en tu carrera?、Eh, tengo algunas propuestas ahora para más adelante:、eh, una presentación posible en San Luis y algunas otras en Buenos Aires. Así que evaluando propuestas y viendo qué es lo que sale primero. Tengo la pregunta inestable: ¿por qué el boxeo? <risa> es muy raro. Yo, en realidad, como digo siempre,、eh, vengo de bailar flamenco, de hacer teatro,、Perfecto. un mundo completamente distinto.、Eh, Como deporte es lo primero que hago en mi vida y la verdad que me encanta. Me encanta. Bueno, eh, eh, también una pregunta inevitable: ¿cómo se compone tu familia? ¿Cómo? ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia: mi mamá, mi papá, tres hermanos. Ahora sí, no me escuchaba.、Eh, mi mamá, mi papá, tres hermanos y yo. Bien, eh, Damián, eh, ¿cómo sigue tu carrera de ahora en adelante? ¿Vas a tomar alguna pelea de más riesgo? Hasta mientras de que hay luchadoras, como en el caso de Daniela Bermúdez, le v i n o muy rápido la posibilidad de pelear, nada más y nada menos que por un título del mundo. ¿Ustedes están preparados para cosas grandes? Seguro, seguro. Esperando que llegue la posibilidad y cuando llegue, seguramente nos vamos a preparar y, y lo vamos a. preparar. Te invitamos a meterte en boxeoplaneta.blogspot.com、eh, para enterarte de todo lo que pasa en el boxeo internacional e internacional. ¿eh? Y ahí va a s e r el resultado tuyo de esta noche. Bueno, gracias por atendernos. ¿sí? No, gracias a bueno, dejarle un saludo a la gente que te está apoyando y a todos los que te e siguen. t á n d o Un saludo y un agradecimiento enorme a toda la gente que te apoya, a todos los que v i tienen honor y que te han a p o y a d en la base. Bueno, ha sido Alejandra Ríos. Desde Sportivo América ha ganado su cuarta pelea profesional. Esta es la quinta. Esta la, la quinta, quinta la pelea profesional. Profe y bueno,、eh, augura un buen futuro a la chica a m é r i a Muchísimas gracias. Bueno, gracias es por e todos、no, los、sí. micrófonos del 88.9. eh... ...ya,、claro, claro. gracias... Bueno, Luis,、eh, hemos visto un buen combate、sí. preliminar.、Eh, realmente, bueno, ya、claro. están transitando los、claro. jugadores para presentarse. ...en lo que Va a ser la pelea desde el fondo, a q í es. Ya está Francisco b e n í t e z 7 6 kilos. Francisco b e n í t e Y el g i l o s z 76. Francisco Benítez. Perfecto. En, este... ¿Eh? en el 76 y 200 músicos.、Eh... Claudio, ¿nos estás escuchando bien en estudios? í Luis, perfectamente. Bueno, Aníbal Bosque, te mando un abrazo grande, amigo. Sí, ¿eh? Claudio. Vamos a entrar, Damian, ¿no? en lo que tiene que ver con la segunda pelea profesional de semifondo a seis vueltas. Reiteramos, Víctor Martillo Mujica de Capitán Bermúdez, 7 6 2 kilos, va a enfrentar a Francisco Benítez, 76 kilos. Benítez va a estar en el rincón azul y en el rincón rojo lo va a hacer Mujica.、R、relata por la 88 nave, d a n i e l Casino. Están encuadrados en la categoría supermediano.、Sí, Estamos hablando de las 168 libras, a señor Bosque. En efecto. Una acotación.、Sí, Héctor Hugo, Hugo Mojica es chaqueño de nacimiento. Y su rival, Francisco Benítez, es nacido en Teodelina, Teodelina. provincia de Santa Fe. e ñ o Bueno, muy bien, estamos ya preparados para transitar lo que va a ser la pelea de semifondo, carácter semifondo, aquí en Esportivo América, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, Boxeo Planeta. Llega a través de www.radiogranrosario.com.ar. A todo el ambiente pugilístico a nivel nacional y mundial. a c t v a el árbitro Orlando Zampar. En efecto, los tres, la terna de jurado, Silverio Villalba, Horacio Narváez y Antonio Portillo. Esos son los tres señores que van a administrar justicia. Esta noche... si, es que, si es que la pelea no termina antes, por supuesto. Por supuesto. Muy、eh, buena la acotación. Luis de... p a c e r y me d e c í s a ¿cuántos asaltos va este semifondo? Seis vueltas. Seis vueltas para la. La categoría supermediano, 168 libras. Ahí lo tenemos al boxeador de Chaco, el boxeador Víctor Mujica, quien se lo ve muy bien preparado. Está en el rincón rojo y en el rincón azul tenemos a Francisco Benítez Mujica, quien es entrenado、eh, en su rincón por Van Froti, el hombre que maneja el gimnasio IMAD aquí en la ciudad de Rosario. Ya está por comenzar el primer asalto. Lo vemos a Mujica con un pantalón de la República Argentina. Y el boxeador Francisco Benítez con pantalón c i t o negro, vivos rojos, con alguna banderita también, haciendo alusivo a la bandera de la República Argentina. Ambos boxeadores ahora están tratando de trabajar y manejar su distancia. Es Mujica quien toma el centro de cuadrilátero. Vemos una rapadita cara cl clásica en, en Mujica. e n e s t a r tratando de hacer bueno, la, las primeras armas en este asalto. Ahora sí, embate el boxeador Benítez. Lo lleva sobre las cuerdas, pero no, no llega con golpes claros. Están amarrados. Ahí el, boxeador, el árbitro Orlando Zampar lo mira, lo deja trabajar. Ahora sí llega con un jab de mano izquierda bien potente. Así se debe trabajar. Víctor Mujica está llegando más con ese jab. Ahora lo está tratando de medir para descargar la mano derecha. Ascendente de mano izquierda que erra el boxeador Mujica. Pero está tratando de meter manos con mucha potencia. Se repliega Francisco Benítez. Ahora trabajó bien con una mano abajo. Benítez hacia la zona hepática del boxeador Mujica. Están agarrados. Ahí trabaja, mira a、eh, Orlando Zampar, intenta eh, intentan, eh, separarse, pero no pueden. Ahora sí interviene、eh, Zampar, quien d e c r e t a al box.、Eh, nuevamente t r a t a de manejar con y a Víctor Mujica. Lo está midiendo, lo está midiendo. Quiere descargar una derecha, pero la está anticipando mucho, la está avisando mucho el boxeador Mujica. Y ya está percatado el boxeador Benítez de esa mano. Ahí sí la larga y la erra la mano derecha. Nuevamente la erra、eh, el boxeador Víctor Mujica. Erra mano derecha. Lo tiene,、eh, ahora sí conecta bien el l a d o de mano izquierda. Lo está llaveando bien. Está tratando de buscar su distancia al boxeador del Chaco, el Víctor Mujica. Nuevamente es Mujica quien lleva a la contienda. Descarga un 2, 3, 4 golpes sin potencia ascendente m a r i q u e r o a Así e derecha terrible sobre el rostro de Benítez, quien asimila bien el golpe, pero ya acusó algún golpe sobre la cara, ya algún magullón. Y todavía sí, zona apática,、eh, bien de ascendente de mano izquierda de Benítez. Ahora sí, un 2, 3, 4 golpes claritos de Víctor Mujica. Quien está llevando mejor este primer asalto. Vamos transitando el primer minuto de este combate, declarado semifondo en categoría supermediano. Hay uno, dos, tres, cuatro golpes. Sí, señor, cruzado de la mano derecha, terrible de Mujica. Ahora sí, nuevamente ascendente de mano derecha. Intenta algo tímidamente, Benítez. Eh, se le está complicando un poco la pelea porque ha encontrado la distancia el boxeador, el boxeador Víctor Mujica. Ya empieza a magullarse el rostro de Benítez, quien está acusando los primeros golpes claros de la pelea, quien los ha、eh, conectado Víctor Mujica. Te digo eh, la, eh, perdón que te interrumpa. Adelante, te digo de a c u o que en el rostro de Benítez se da, se, no se puede. d i g a m olvidar s o la profesión, porque fíjate cómo está ese rostro、eh, tallado, parece, la, la nariz chata, los pómulos. Termina el primer asalto, la tarjeta y el comentario, un hombre avisado en la materia, Luis Alberto p a r p a c e l i Mi tarjeta marca 10 puntos para m u j i c a 9 puntos para Benítez, creo que boxísticamente hablando. Fue mucho más potente, mucho b o x e o mucho mejor,、eh, demasiado vertical Benítez para mi gusto y por supuesto recibió más de lo debido. Su guardia no es la más correcta, por supuesto que no hizo un gran trabajo Mujica, pero sí lo suficiente como para llevarse la vuelta 10 por 9. Sí, Luis, me parece que la categoría s u p e r mediano le queda grande al boxeador Francisco Benítez, quien había cruzado en la báscula 76 kilos. Me parece que es un boxeador.、Eh, De categorías inferiores,、eh, estaría faltando trabajar un poquito más en gimnasio. s、sí, i lo vemos por supuesto a Víctor Mujica, mejor trabajado, con, con más gimnasio, más, gimnasio.、Eh, más repertorio de golpes. Ya vamos a transitar y nos vamos a meter en lo que、vamos、va a ser a el segundo asalto de la pelea. Suena la campana. Orlando Zamparre va a dar comienzo a este segundo round. Espera el campanazo. Bajan los terceros, suena la campana. Segundo round, tocan los guantes ambos boxeadores. Mujica es el que toma el centro c u a d r i l t e r o intenta manejar con jab. Ahora intenta nuevamente ese jab, j a b penetrante de Víctor Mujica. Marra un ascendente de mano derecha terrible. Que si lo conectara, ahora sí trabaja bien a la zona blanda. Ahora sí con un boleado se prenden en el centro c u a d r i l t e r o terrible. Los cruces d e golpe. s No se achica para nada Francisco Benítez, pero me parece que se puede ir al suelo en cualquier momento porque está trabajando muy bien el boxeador Víctor Mujica con los ascendentes. Nuevamente, un, dos, tres, cuatro golpes de Mujica, quien está conectando. Ahora sí, Mujica hace, se repliega, trabaja desde afuera con un cross, hace movimiento de visteo. Ahora sí, terrible cruzado de la mano derecha de Mujica. Quien está tratando de hacer mejor las cosas, el boxeador Francisco Benítez ya empieza a agarrar, ya empieza a sufrir este combate. Ahora sí es nuevamente Benítez quien intenta con el j a b se maneja bien en distancia, está en su distancia, Mujica. Todavía Francisco Benítez no ha podido hacer mucho, se trata de v i s t e a r con cintura, rota la cintura, camina el ring Francisco Benítez para tratar de trabajar en forma defensiva, pero está recibiendo mucho s castigo, s lo está acusando、eh, su rostro. Benítez está tratando de descargar ese potente mano derecha para de tratar de derribarlo. Ahí sí, ascendente de mano derecha, pero está avisando mucho esa derecha. Ahora otra vez cerra, otra vez cruzado de mano derecha. Ahora sí, se p r e n d e n ahí, están prendidos en el centro del c u a d r i l á t e r o Un, dos, tres, cuatro golpes de Benítez. Mujicas e t á agarrado. No San, puede t o、no、Perdón, es amparo el árbitro de la contienda no advierte. que permanentemente benítez lo trae benítez lo está trabando a mujica para que no claro, lo c o u está porque sufriendo el combate ahora sí un 234 golpes así trabaja bien a la zona blanda con la derecha ascendente el boxeador mujica j a b j a b j a b j a b es mujica Y ahora、eh, erra un ascendente de mano derecha s í lo, lo llavea lo llavea lo cruza lo cruza con una derecha neta al mentón de mujica ahora sí erra un 234 golpes e mujica Está tra trabajando bien, Mujica. Ahí por dentro mete una mano ascendente. Y claro, Benítez agarra, agarra, está en el centro cuadrilátero. Pero no puede hacer mucho. Cuando quiere descargar, cuando quiere hacer rotación de cintura, lo s cruza terrible Benítez. Quien está、eh, tratando de meter la derecha para terminar con la contienda. Pero claro, está avisando mucho. Y no puede llegar con la derecha que pudiera terminar con la. Ahora sí llega con un, una mano en punta. Viene con una izquierda en punta al boxeador Francisco Benítez. Ahora es、eh, con derecha quien llega, es Mujica, el boxeador del Chaco. Lo tiene sobre las cuerdas a, al boxeador、eh, Benítez. Está sufriendo ahora sí ascendente terrible derecha de, de Mujica. Ahora sí nuevamente se pone con el jab, erra la mano derecha, erra el jab de mano izquierda.、Eh, hace cintura, visteo, Benítez intenta alguna f a s e defensiva que le permita sobrevivir. En este segundo asalto, que se va y le voy a pedir la tarjeta y el comentario a mi amigo, un hombre que sabe mucho, Luis p a r f a c e l i La segunda vuelta, mucho más clara, mucho más nítida, la diferencia a favor de Mujica, que exhibió algunos aspectos que son fundamentales. c r e o que física, psíquica y boxísticamente es muy superior a Benítez, trabaja bien los cruzados, distribuye bastante aceptablemente los golpes en la zona alta y la zona baja. Lo veo bien afirmado, el ángulo de piernas es realmente perfecto y Benítez no tiene repertorio para contrarrestar. Y creo yo que esta pelea puede derivar por puntos en tanto y en cuanto no se compensa que puede terminar la Andes, el oriundo de Chaco. Benítez ya está sufriendo y creo que el castigo, si una o dos vueltas más duras de combate, me parecería exagerado. ¿No le alcanza con la rotación de cintura y algunos en, movimientos laterales a Francisco Benítez Aníbal para poder hacer algún aspecto defensivo que le permita No, p el... o r s u u p e s t o q u e No, Y e s o q u e l o s g o l p e s de e b n í t eso z que los golpes del Chaqueño. De Mujica son telegrafiados, sin embargo, no, no, no puede contenerlo. Aunque te digo una cosa, la guardia de Mujica de, de, también de, deja mucho por desear. ¿eh? Bueno, muy bien, amigos, estamos transitando ya a la tercera vuelta de este semifondo en categoría supermediano, 168 libras. Ahí Mujica、ah, eh, b、bueno, u está n o e tratando de llevar la pelea a su terreno, a la larga, a la media. Bueno,、eh, ahí sí ascendente de mano izquierda. Un, dos, tres, cuatro golpes t e r r i b l e de Mujica. Está trabajando en potencia. Lo mandaron a definir.、Eh. Trabaja la zona blanda, la zona hepática. Ahora sí mantiene su distancia. Se cubre Francisco Benítez, pero está arrinconado. Ahora agarra, agarra, agarra. Trata de sobrevivir. Mujica es quien está en el centro c u a d r á t i c Iván Proti que le grita del rincón que tire, que tire, que tire en potencia. Pero Mujica no quiere arriesgar demasiado porque sabe que una mano cruzada de Benítez también lo puede sentir. Pero claro, el boxeador Benítez es、eh, más pequeño, está, no es su categoría. Y por supuesto que por ahí se anima un poco más Mujica y abre un poco su guardia, como bien lo decía Aníbal Bosque en la apreciación. Ahora Isabea nuevamente bien punzante con mano derecha. Ahí sí un ascendente, un boleado de mano izquierda de Mujica, quien llega clarito al pómulo del de boxeador Benítez. Ahí un 2, 3, 4 golpes para ajustar distancia. No alcanza a m e t e r Así un 2, 3, 4 golpes cruzados. Ahora sí equivocadamente tiró dos golpes fuera de lugar、eh, Benítez. Intenta algo Benítez, pero está, está sufriendo la pelea. Ahí sí una... Terrible golpe de mano derecha de Mujica, quien s t ya está haciendo mella sobre la humanidad del boxeador Francisco Benítez. Intenta un dos, tres, cuatro golpes de Mujica, va a tratar de definir la p e r e d tira ahí sí una mano derecha a la zona blanda, a la zona baja, ahí trabaja muy bien el golpe Mujica, erra un dos, tres, cuatro golpes, ahora se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Francisco Benítez, tiene la cuenta de Rodando Zampar, se levanta. Le da la cuenta, vas por 6, vas por 7, se recompone, toma aire, se recupera. Mujica va a ir a definir el combate, se va a definir el combate, tocan guantes. Mujica intenta ahí sí con una derecha, ascendente de mano izquierda, 1, 2, 3, 4 golpes, lo tiene, lo tiene, lo tiene, se viene enlocado, se viene enlocado. Mujica intenta c l a v i a r se trata de zafar de esto, Francisco me n i c e como puede, lo conecta con una derecha en plena, ascendente de mano derecha, sigue izquierda el cuerpo. Lo tiene Benítez, terrible agarra, Francisco Benítez, sobrevive, sobrevive, se para Orlando Zampar. Ahora sí lo mide, lo mide, Mujica, lo quiere definir, lo quiere definir, pero no puede. No puede porque Francisco Benítez sale por los laterales, se mueve, hace un visteo, hace una cintura, rota la cintura para tratar de zafar de este mal momento que le ha propinado el boxeador del Chaco, Víctor Mujica, que lo, cru lo cruza con un cross. Ahora una izquierda a la zona hepática. También sigue trabajando muy bien abajo, ha sentido mucho el trabajo abajo. Benítez, suena la campana, la tarjeta y el comentario de Luis p a r f a c e l i 10 para Mujica, 8 para Benítez, 30, 26 para el Chaqueño. Creo que a esta altura esta pelea no tiene sentido, no hay equivalencia y creo que la confianza que se tiene Mujica hace que cometa un error. recibe algún que otro impacto innecesario, como bien apreciaba Aníbal Bosque, que desde el punto de vista defensivo, Mujica no debería、eh, recibir y debe corregir para la próxima. Estamos en un combate que creo que, si fuera yo el rincón, este, no, no, no, más, no más, creo que las diferencias son abismales. Por supuesto que el boxeador Víctor Mujica se anima un poco a abrirse de guardia porque quiere definir el combate.、Claro. Y sabe que los golpes no lo s i e n t e porque este muchacho,、eh, Francisco Benítez, no está en la categoría que corresponde. Vamos ya a transitar la cuarta vuelta del combate de semifondo. Le recordamos que estamos por la 88.9 Radio Gran Rosario, en vivo y en exclusivo por Esportivo América y para Boxeo Planeta. Ahora sí, s a n ambos boxeadores. Sí. Audio. Y gente que se va sumando a nuestra transmisión. Por ejemplo, saludos para nuestro amigo Daniel Molero que nos está escuchando. Ah, Dani Molero, el abrazo grande、eh. El abrazo grande abrazo para él y para todos que los que habitualmente escuchan Boxeo Planeta. Adelante, Damián Casino y e l r e c a o Bueno, muy bien, estamos ya en, la cuarta, en el cuarto s a l t o de esta pelea de carácter de semifondo.、Eh, Mujica intenta ya terminar con el combate. Me parece que、eh, por la superioridad del hombre del Chaco. Ya me parece que、eh, tendría que terminar el combate, pero claro, Francisco Benítez、eh, está aplicando algo de oficio, está agarrando, está tratando de sobrevivir con esta, algún golpe de contragolpe, pero claro, Mujica están metiendo las mejores manos. Ahora sí, un dos, lo tiene agazapado, un dos, tres, cuatro golpes a, a la zona del oído. Donde más está sintiendo los golpes son los cruzados de mano izquierda y mano derecha. Se anima Francisco Benítez, no se guarda nada, guapo como ninguno. Así ascendente de mano derecha de Mujica. Un, dos, tres, cuatro golpes de Mujica. Ahora sí a la boca le toman un ascendente de mano izquierda. Un, dos, tres, cuatro golpes nuevamente. Está descargando una cantidad de golpes, se repliega Benítez. Está sintiendo el combate, está definiendo h e c t o r Mujica. Francisco Benítez está sufriendo el combate. Ahora agarra y Orlando Zampar intenta separar y los separa. Ascendente mano de derecha, cruzado de mano de derecha, ahora sí izquierda, ya vea, ya vea, Mujica intenta tomar la distancia para definir la pelea. Lo tiene solo el rincón, está recibiendo mucho castigo el boxeador Benítez, intenta aguantar la guardia, ahora trabaja bien a la zona baja, a la zona hepática. También.、Sí. El boxeador sobre la izquierda,、Mujica. en el rincón de Benítez hay una toalla de color blanco. Está, Ya me,、eh, me apunta Luis p a r p a c e r i que están a punto de tirarle, de bajar la toalla a Francisco b e n í t e z pero sigue el combate, sigue en pelea, b e n í t e z no lo den por perdido. Pero claro, está recibiendo mucho castigo, ahora sí intenta defendido, ahora sí, terrible mano, cojo de mano derecha y lo tiró, lo tiró, lo tiró, lo tiró, lo tiró a Francisco b e n í t e z Cuenta Orlando Zampar, cuenta Orlando Zampar, va por 7, va por 8, va por 9, se queda, se queda, se queda, sigue, sigue, sigue Francisco Benítez, me parece apropiado que arrojaran la t o a l l a en este momento, intenta definirlo con un c r o s s terrible de maniquero, ascendente de mano derecha, ahora trabaja la mano, hice un 2, 3, 4 golpes de Mujica, es terrible el castigo que está recibiendo el boxeador Francisco Benítez, lo tiene, lo tiene Mujica, pero contesta, contesta Benítez que no se guarda nada, guapo como ninguno, guapo como ninguno Benítez. Sigue, sí, sí señor. Ahora sí con un cruzado e de mano derecha de Mujica. Un, dos, tres ascendentes. Interviene Orlando Zampar. Se terminó,、eh... se terminó, se terminó. Técnico, técnico cuatro. Técnico cuatro, técnico cuatro. Mujica g a n a g a n a Mujica, técnico cuatro. Luis. Clarito, este combate tenía cuatro, cuatro manos. Las dos manos de Mujica que castigaron sin piedad a Benítez. Y las otras dos manos son las del árbitro que se alzó en el momento oportuno deteniendo ese t combate. Y me gustaría el apunte, la a p o t a c i ó n si a mí b a l b o x e Bueno, yo entiendo que s a m p a r q u quizás tendría que haberlo parado un poco antes al combate, porque ya era mucho castigo el que estaba recibiendo. Acá lo que hay que resaltar es la guapesa sin par de Benítez. Pero hay algo fundamental: yo algo que aprendí de los viejos maestros de boxeo. Los golpes no alimentan, los golpes no son vitaminas, muchachos. Entonces, el, a, el árbitro tendría que haberlo parado antes a este combate. No esperar a que recibiera tanto castigo. ¿Cuál fue el error fundamental, quizás, de no haber definido antes de Mujica? Haber castigado más a la línea baja. Él se engolosinó con、Exacto. pegarle arriba. Y Benítez arriba se ve que es de granito. Le faltó el latigazo al hígado. Esa va a es está, avanzada, la combinación está, de tres m a n o s para definir d e e s a m a n e r a No、manera. ha sido la única vez que lo vimos aguantar. Peleas a, a Francisco、sí. Benítez, ha combatido en varias oportunidades aquí en Esportivo América y lo vimos aguantar. Grandes combates, Luis、eh, Mujica ha hecho un gran combate, no lo pudo definir de manera categórica porque en el rincón azul hay un hombre avesado,、claro. un hombre de, de mucho oficio, pero me parece bueno,、eh, oportuno el rincón que arrojara la toalla.、Sí. Mientras está a c o s t u m d o mientras esperamos y le damos un. un Descanso a la garganta de Damián Casino. Le agradecemos a Brosso Representaciones. ¿eh? Brosso Representaciones Vigía en Rosario. A FAS SRL, Reconstrucción de Neumáticos, Presidente Perón, al 7300. Agradecemos enormemente a Marcelo Vidriera, productor y asesor de seguros. Aquí está nada más y nada menos que presente la segunda de seguros generales. Agradecemos enormemente a Olimpia Deportes de Mendoza, 1028. Seguramente después vamos a requerir de Claudio Martínez alguna que otra información allí en estudios. Y estamos en el aire, porque tenemos en la técnica nada más y nada menos que a Melody. q u Está e haciendo lo posible a nivel bosque por llamar al que supuestamente, indudablemente, va a ser un b o s q u e a d e r mucho más crecido en poco tiempo. Ustedes lo escuchan. Están con el fallo de combate. Técnico 4, ganador, Víctor Pichica. Y ya vamos a tratar de tener la palabra de, de t u j i t a aquí para por c i e o planeta triple、eh, donde punto por c i e n planeta punto b l o g spot punto com la posibilidad que te da la emisora para que、sí. eh, bueno tengas a partir del día de mañana、claro. esta televisión、eh, grabada y puedas invitar aníbal bosque、eh, se mueve c o n sus mejores t i e r p o s trabajando a la p i r a la, del ring Ya ha convencido al pugilista que termina de ganar esta noche para que venga a los micrófonos de a u x i l i Planeta.、Eh, c l a u d i o Martínez, ¿alguna información breve por ahí que tengas? Sebastián i r o n Luján, el rosarino, tendrá este próximo sábado, mañana, la chance de ir por el título Walter Ivo ante Chris Van h e r d e n en la pelea central a desarrollarse en, en el Imperors Palace de Kempton Park en Guatem, Sudáfrica. Y va a ser, si gana, el primer rosarino en tener el título mundial. Gracias, Claudio. Ya tenemos la entrevista en Boxeo Planeta. Gracias, amigo. Ganaste de manera contundente. ¿Por qué sucedió esto? Eh, bueno, eh, sucedió esto porque yo,、eh, si ustedes me preguntan según por qué terminó la pelea en el cuarto round, porque venía, mi profesor me decía que no, que salga tirado un poquito más para ir probando las manos de los rivales y, y sucesivamente、eh, viendo qué va pasando trayecto, con la trayectoria de la pelea.、Eh, sí, está hablando con nosotros Víctor Martillo Mujica, Víctor. oriundo de Chaco. ¿De qué lugar de Chaco, Víctor?、Eh, Santo Fimino de Chaco.、Eh, Eh, sí, estando f e l i en la charla, que e s de g a u Muy bien. Bueno, Víctor, se hizo una pelea bastante dura. Vimos a un Francisco Benítez que aguantó bien el combate. d e、eh, b i m o s abrir un poco en la guardia porque aparentemente no, se, no estaba sintiendo los golpes de, de Benítez y te a n i m a b a un poco más para tratar de definir la pelea por la vía categórica. Eh, bueno, eh, yo la, la, la verdad, yo estoy bien preparado.、Eh, pelle como pelle para, para que. Sigamos soñando un par de rounds más. Yo, podía, yo sabía que yo en un tercer round yo lo podía、eh, sacar si yo j u g a b a porque yo、eh, no es que s o y más grande ni nada, pero conozco la pegada que tengo. Y sabía que en un tercer round yo lo podía sacar, pero、eh, bueno, seguimos trabajando así, s a l i r bien puesto en el quinto round, por ejemplo.、Eh, trabajaste muy bien en la zona baja, en la zona hepática. ¿Eso te dio resultado para que mermara、eh, a, a Benítez en, en el carácter de, del combate? Eh, sí, eh, mi profesor me pedía que tire、eh, más, más, más, eh, más abajo, más la diga, pero bueno, fuimos trabajando bien durante toda la pelea.、Eh, ¿Te pensás para cosas grandes, Mujica? ¿Cómo te ves?、Eh, yo me vine d e s Chaco pensando en llegar a algo y estoy eh, luchando eh, para llegar a algo y p a s a r el día de mañana a alguien. Y gracias a Dios me parece que, que encontré la persona correcta para seguir adelante. Quizás para pelearle a los mejores de la categoría Supermaniano, chica. yo me siento muy bien para, para, pelear, para pelearlo, por ejemplo,、eh, a Faría, para, para el Pokémon Faría, para pelearlo a, a, a, a quien e actualmente campeón argentino,、eh, campeón sudamericano. Yo estoy、eh, con la trayectoria del tiempo, y、eh, apuntando a e l l o Yo sí creo que estoy preparado para eso, Víctor. ¿Cómo te v a c ó m o estás, amigo? Un、Todo、gusto muy bien, saludarte. Me gusta, mía. Oye, yo que te he visto desde, desde tus comienzos prácticamente de amateur y que he inclusive relatado peleas tuyas en el amateurismo, ¿te sentís cómodo en esta categoría, en s u p e r mediano? Yo me siento muy bien, en esta categoría me siento fuerte, así que、eh, no sé si llegaré a, estar, a llegar a, a mediano, pero en s u p e r mediano yo me siento muy bien, me siento muchísimo mejor que en medio pesado. Claro, no, por supuesto que sí, pero o c ó m o crees que v a.? Bajando a lo mejor 3, 4, 5 kilos yéndote a mediano, ¿no te sentirías、eh, a lo mejor algo lento o debilitado? Sí, no sé. sería,、eh, Yo creería, creería que probando、eh, podemos ver, probar una pelea o dos, o pelear una, una pelea en, en 64 kilos, y para ir probando. Pero yo me siento muy bien en el s u p e r m e d i a n o Claro, ¿vos te sentís fuerte?、Eh, sí, yo me siento fuerte. Eh, aparte de que me siento fuerte, estoy muy bien entrenado, estoy haciendo la s c o s a s muy bien. Gracias a l u t a s y a Iván p i o t ¿Querés que te traigan algún adversario más de fútbol para pelear aquí en Esportivo América? ¿Querés empezar a ganarte a la gente aquí de Rosario? Sí, sí, sería,、eh, eso sería muy bueno. Y bueno, ahora estoy haciendo dos peleas, dos peleas muy lindas acá en Rosario. Y con la trayectoria del tiempo, yo creo que van ahí apareciendo rivales mucho más duros de distintas partes, ¿no es cierto? Bueno, Víctor,、eh, has hecho un gran combate.、Eh, ¿Querés agradecerle a alguien? ¿Tenés el sponsor, alguien que te está ayudando? O, o bueno, aprovechar la, la oportunidad para decirle que, que te dé una mano. Para, para... Sabemos que en el, el, el profesionalismo siempre hace falta una mano. Sí, ahí está, está el sponsor. Del... El... No me acuerdo en este momento, a lo mejor por los nervios, no me acuerdo muy bien del de apellido, pero a sí hay un e s f u e r z o Si él lo escucha, lo, le agradezco de corazón、eh, lo, lo que dio por venir a esta pelea por ayudarnos a v o l r este festival.、No、sé. Cerramos de esta manera, Víctor.、Eh, Llevate ese volante, de, decíle a la muchachada que se meta en el blog para que vos te enteres de toda la información nacional e internacional del boxeo y por supuesto que vas a estar allí en, en el blog. Que se lee en todos los idiomas, ha b i d o s y por haber en el planeta. Sí, estamos muy bien. ¿Eh? Gracias. Eh, gracias por tu expresión boxística en la noche de hoy. ¿eh? No, Muchísimas no, gracias. No, gracias a usted por haberme dado ¿Sí? la fuerza. Bueno, a, a a eso, ¿no? ¿Sí? muy bien, cuídate muchísimo. muchísimo bueno, ha sido Víctor Mujica en un gran combate aquí en, en Esportivo América.、No eh, y acá, bueno, nos están sacando una foto para que tengamos、eh, y salgamos en boxeoplaneta.blogspot.com. Muchas gracias, muchita. Suerte para la próxima pelea. Bueno, Muy bien, amigo. Gracias, amigo. Eh, seguimos eh, en vivo. Claudio Martínez,、eh, desde estudio, ¿tenés alguna información de momento? Julio César Chávez Juniors va a pelear mañana, día sábado, 16 de junio. De junio perdón. Frente a Andy Lee, el irlandés, en el estadio Son Balls del Paso, Texas, por el título mediano de la CMB, y también confirmaron la pelea entre dos ex campeones mundiales, como son Rafael Márquez y Wilfredo Vázquez Jr. en Puerto Rico. Se enfrentarán con la cartelera de La Guerra a desarrollarse en el Coliseo Rubén Rodríguez de b a y a m ó n Puerto Rico, el día sábado 4 de agosto. Bien Claudio,、eh, si vos no dispones lo contrario, vamos a la tanda comercial porque de eso vivimos. Estás en Boxeo Planeta, el 889, Gra Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, con los relatos de Damián Casino, el comentario de Luis p a r f a s e l y un invitado especial, un invitado de lujo que e s a l i b a al bosque.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 Acá estamos Luis, vamos a recordar entonces que mañana, día sábado, va a pelear el rosarino Sebastián i r o n Luján por una nueva chance por el título Walter Ivo ante Chris Van Herden en la pelea que se va a desarrollar en Sudáfrica y por este título que reciente comentaba. Si gana Sebastián i r o n Luján, será el primer rosarino en tener el título mundial. Mientras se hace la presentación del combate de fondo, estamos nada más y nada menos que con el señor Benítez, el capo máximo de esta organización, de esta velada, un hombre que sabe mucho de boxeo. ¿Cómo estás, Benítez? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Muy bien, explicarle a la audiencia cuál es su responsabilidad en esta organización.、Eh, yo me desempeño como fiscal de este espectáculo, de boxeo profesional, y a su vez soy vicepresidente de la asociación de boxeo de la provincia de Santa Fe y estoy a cargo de la delegación 2 Rosario. Eh, creemos que con espectáculos como el de esta noche、eh, va creciendo paulatinamente el nivel, la organización de los espectáculos boxísticos. Sí, eso sí, eso sí. Este, este año, en el 62, hemos tenido una muy buena copia en cuanto a la organización de espectáculos de boxeo, de o a g e n i z a m i e n t o de boxeo profesional, no solamente en la ciudad de Rosario, sino en la zona c i r c u n s t a n c i a de la ciudad, l o q u e también en el 62 s p e c t á n o r g a n e s a n d o en esta actividad. Queremos agradecerte el esfuerzo que todos, cada uno de la gente que te rodea, hace para estos espectáculos y decirte que Boceo Planeta está abierto para cualquier inquietud que quieras transmitirle a toda la audiencia. Que Rosario, Gran Rosario, gran parte de Argentina y del mundo nos sigue en todos los idiomas. Cuando te metes en el blog, tienes que pensar que de todas partes del mundo, se dice que en Rosario hay Boceo. Y v e n í s t e a s e s i t i o q e los encargados, los protagonistas, los jugadores, los f a n a c e s suman e、eh, para hacerlo cada día la mejor. Bueno, a g r a d e c o a g r a d e c o Trabajamos para, para eso, t e s t o es una pasión. Simplemente una pasión y la hacemos. la mejor de el de、sí, ti final para, para Sí, usted es buen árbitro, amigo, también. ¿Qué ¿eh? sí, hacemos? Se defiende bastante bien, de bien ¿eh?、Hacemos、Muchísimas、ayer. gracias. Un gustazo grande, ha sido nada más y nada más. g r a s b u e el s e ñ o r b e n í t e z Vamos a recordar también que mañana, día sábado, la Argentina Esteche va a pelear en Colombia frente a la local Pacheco. En juego estará el cetro mundial ligero de la OMB, de la Organización Mundial de Boxeo, que está en poder de la colombiana. Como decíamos anterior, anteriormente, confirmaron la pelea entre Rafael Márquez y Wilfredo Vázquez Júnior en Puerto Rico. Se enfrentarán con la cartelera de la guerra a desarrollarse en el Coliseo Rubén Rodríguez b a y a m ó n de Puerto Rico el sábado 4 de agosto. Gracias, Claudio. Gracias. El sábado 16, es decir, mañana, en el Estadio Federación Argentina de Box, en el FAB, en la capital federal de nuestra república, Erika Anabela Farías de Buenos Aires y campeona mundial. Va a recibir a Irma Biljajic de Bosnia, retadora. También a 10 rounds por el título ligero de la CMB Femenil. En las preliminares van a pelear Darío Pucheta, Ricardo Quiñones. Sportivo a m e r i c a n ya estamos en contacto otra vez, Muy bien, volvemos. v o e m o s a la p e l o t y a Estamos transitando el primer asalto de la pelea de fondo en la categoría pesada, en la categoría mayor del boxeo. Sí, llega una s c e n d e n t e terrible de mano izquierda Matías v i d o n d o quien está con pantalón、eh, negro, vivos blancos y rojos. Pantalón negro total, botitas blancas para Luis Juárez q u i e n a c u z o en la b á s c u l a sin 149 kilos, 500, 149, 500. Ahora sí, Matías v i d o n d o está tratando de bueno, de armar su guardia en la distancia. Llega muy bien,、eh, un dos, tres, cuatro golpes, están agarrados. Para JJ López, el tercer hombre en el cuadrilátero. Matías v i d o n d o que llega muy bien con la izquierda al rostro de Juárez. Trata uno, 1-2. Ahora sí intentó cruzarlo con, con mano izquierda. v i d o n d o que ha errado ese golpe.、Eh, lentamente se están armando en el, en el cuadrilátero. Eh, Juárez eh, se traslada muy lentamente por el excesivo sobrepeso. Ahora sí tira un boleado de mano derecha, muy anticipado, muy, muy avisado. Matías v i d o n d o se recuesta sobre las cuerdas. Ahora nuevamente va a tratar de llavear, de l l a v e a Juárez se acerca muy lentamente. Juárez está, Matías v i d o n d o viendo a ver qué trae el boxeador Luis Juárez. Está cauteloso, está buscando su distancia. Está buscando quizás el golpe que derribe a un gran boxeador en 1 4 9 kilos, 500... que es Luis Juárez. Ahora sí llega con un 2, 3, 4 golpes. Terrible de Matías v i d o n d o Que ahora nuevamente. Está llegando bien Matías v i d o n d o con ese jab de mano izquierda al rostro de Luis Juárez, que no puede pararse e a jab.、Ah, vuelca la cintura sobre el lado derecho Matías v i d o n d o y llega bien con el jab. Ahora sí erra un boleado de mano derecha,、eh, terrible mazazo que erra Luis Juárez, quien está tratando de, bueno, de presentar combate. Matías v i d o n d o cauteloso lo lleva sobre la, las cuerdas, hace algún movimiento de cintura. Matías v i d o n d o lo vemos mejor preparado. Un dos, tres, cuatro golpes de Matías v i d o n d o Pero claro,、eh, el boxeador Juárez intenta e s t á en el rincón así, terrible, el 1-2 clarito de Matías v i d o n d o Ahora se queda muy, muy estático sobre el rincón de, de Matías Viruando. Un 2-4 golpes.、Eh, detiene al borde el knockout. Ahora sí, clarito, barbarito. Se cayó. Se cayó. Se cayó. l i s Juárez. Se cayó. l i s Juárez. Se cayó. l i s Juárez. e s t á m u y Se cayó. o e hombre. e s t á m u y Se n t i d o n a d a m á Se c a m á Se p a r e c e que e Se cayó. Se cayó. Se c a y e Se cayó. s o cayó. Se cayó. Se t a y ó Se cayó. Se c a b ó Se c a o r Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se c a y Combate termina el primer asalto, la tarjeta y el comentario de Luis Alberto Parpacelli. 10 para Matías v i d o n d o 8 para Luis el Pequeño Juárez. Un exuberante, un imponente fusilista el de Santiago de l e s t e r o pero que de boxeo, mi amigo, no tiene absolutamente nada. Si Matías v i d o n d o toma la distancia adecuada para observar mejor, para leer mejor dónde, c u á n t o y cómo tiene que pegar, ...se Combate en la segunda vuelta, se fue, se fue y se irá a su casa el señor Santiago de l e s t e r o Y creo que Aníbal Bosque tiene también alguna apreciación al respecto. Bueno, yo lo que quiero resaltar es la cantidad excesiva de grasa que tiene el santiagueño Juárez, porque e l es Santiago de l e s t e r o es nacido oriundo de la banda. Pero tiene un tejido adiposo tremendo por todos lados, entonces yo creo que eso no le permite, no le permite、eh, hacer desplegarse b o x í s t i c a como corresponde. Bueno, muy bien, amigos, el tercer hombre en el cuadrilátero e JJ López, va a comenzar el segundo asalto. Nuevamente están ambos boxeadores transitando el centro de l Cuarelatro. Matías v i d o n、eh, d o camina, hace algún movimiento de bicicleta. Intenta moverse Matías v i d o n d o pero claro, Juárez intenta caminar. Llega con una izquierda clarita hacia la zona、eh, del mentón del boxeador Juárez. Ahora sí, un dos, tres, cuatro golpe s de Matías v i d o n d o Terrible, terrible. Está bastante suelto Matías v i d o n d o Ahora sí, ascendente, lo tiene sobre l a c u e r d a Llega con un cruzado de mano derecha Matías v i d o n d o Se para JJ López. Juárez, que ya no se guarda nada, intenta j a v i e r pero no está llegando Juárez. Está muy lento, está muy lento Juárez. Está recibiendo mucho castigo de Matías Bidondo, quien ahora baja las manos, intenta un 1-2 que falla, y ahora nuevamente falla mano derecha. Sí llega Juárez con un ascendente de mano derecha. Cuidado que Juárez no se quiere guardar nada, no, se, no, no viene, viene a tirar golpes. Y claro, son 149 kilos que llegan hacia la humanidad de Matías Bidondo. Ahora sí se para JJ López, Matías Vidondo que lo está midiendo. Ahora sí llega con esa izquierda que no puede parar Juárez. No está pudiendo parar la izquierda que sale、eh, bueno, ascendente, tipo ya. Está tirando Matías v i d o n d o ahí sí nuevamente vuelve a llegar, está midiendo Matías v i d o n d o Intenta descargar la mano derecha, pero todavía no puede llegar a, a, a conectarlo en forma clarita con la derecha. Matías v i d o n d o que sí, ahora están agarrados sobre un rincón neutral. Está trabajando en la corta Juárez, ahí lo cruzó con una mano derecha Juárez a Matías v i d o n d o quien trata de tirarlo. Ahora sí, un 1 2 cuatro golpes, se repliega, se recosta sobre el acuero, d se cayó, se cayó Juárez, se cayó Juárez nuevamente, lo t i r ó v a p o r la cuenta, tres, cuatro se levanta guapo el boxeador de Santiago del Estero, o r u n d e de la banda, le da la cuenta, le da la cuenta JJ Lépez y ahora nuevamente está en combate el boxeador santiagueño, ahora no puede pararse ya, ya de mano izquierda de Matías v i d o n d o intenta descargarlo, lo mide, lo, lo está midiendo Matías v i d o n d o erra, namboleado en mano derecha Juárez. quien ahora está nuevamente en combate ahora llega Matías v i d o n d o con la izquierda que está haciendo mucho daño、eh, sobre la cara del boxeador santiagueño el, ahí sí está sobre las cuerdas Juárez un, cuatro dos, tres, golpes de Matías v i d o n d o e s c u p e el bucal se va a caer se va a caer se va a terminar el combate hay un corte ya en el rostro en la frente Del de boxeador de Santiago del Estero dice que no va más, ¿eh? no quiere más, no quiere más. Luis Juárez, mira el rincón, la van a parar. ¿eh? Me parece que se para el combate. Van a pedir el médico de turno y le van a reponer el bucal. Estamos muy cortes, l u s o b r e la es, frente de Juárez. ¿Tiene cercita, sentido que siga ese t combate, Luis? Yo creo que no, pero estamos en la cita s del rincón de azul donde está Luis el Pequeño Juárez, exuberante 1 4 9 kilos. 500 Ahora el.、Eh, Sí, es que... sigue, sigue compártelo. Cota Rápido ya va a combatir. Matías Vidondo muy cortés, le toca los guantes, se agazapa Matías Vidondo intenta a, a un ascendente i n t e r i i e r d a Arma la guardia Matías Vidondo. Ahí cambia la guardia Juárez. Ahora sí, nuevamente Vidondo quiere liquidar el pleito. No quiere, no quiere que se extienda más este combate. Claro, no quiere que, se, que siga más el combate porque,、eh, bueno, vislumbra que se p u e d venir al o c o Un, dos, tres, cuatro golpes, lo tienes en el rincón, lo e n e n d e s se agarra, se agarra, se termina el combate en cualquier momento. Acá en El rincón de Juárez están con la t o a l l a preparada. Ahora sí, Matías v i d o n d o que está errando mucho, está errando mucho en el momento de la definición. Termina el oficio, la oficio tarjeta y la apreciación de Luis p a r p a c e l i 10 para Matías v i d o n d o 8 para Luis Juárez, 20 y 16 en el total. Me parece que aquí no, es evidente, se lo cuente que no hay equivalencia. Me da la sensación de que el rincón debería plantearse el hecho de que. No debe continuar.、Eh, Matías v i d o n d o tiene una buena apertura zurda, pero me parece que carece de golpes ascendentes y de combinaciones de tres manos para cerrar en la zona blanda ese combate. Aníbal. Bueno, la verdad es que ya este combate, como se dice, dice vulgarmente, ya no tiene por qué ser. Está recibiendo mucho castigo. Prácticamente v i d o n d o combate a gusto y paladar, se mueve tranquilo sobre el cuadrilátero. Sabe que el único peligro es cuando precisamente Juárez. Lo tira contra e la e n c o y l e a p o y a todo, le echa toda la humanidad de Juárez encima. Y entonces ahí sí, ahí lo ahoga prácticamente a v i d o n d o Pero cuando v i d o n d o toma la distancia, no hay nada que hacer. Bueno, muy bien, amigos. Vamos ya por el tercer asalto de la pelea de fondo aquí en Esportivo América. Pesos pesados, dos. Ahora sí, Juárez. Intenta llavear a, a Matías v i d o n d o que lo le espera, levanta la g u a r d a está agazapado Matías v i d o n d o va a descargar alguna derecha, seguramente ahí se agazapa, intenta nuevamente, no lanza golpes, e están sin lanzar golpes ambos boxeadores, se están trasladando. Juárez intenta caminar por los laterales, intenta alguna,、eh, bueno, algo u u n n a b e algo defensivo. Ahora hace algún bailoteo que la gente, la gente se lo aplaude a Juárez. Intenta llavear, baja la mano izquierda, muy peligroso porque puede entrar la derecha de Matías v i d o n d o que todavía no está sacando golpes. El que está haciendo el desgaste en este momento es Juárez. Mira el árbitro, hay, una, hay un toque invol, involuntario, por supuesto. Ahora sí,、eh, jab, jab de, de Juárez, pero muy tímido el jab. No llega a la humanidad, ahora sí, llega terrible. La izquierda de Matías b i d o n g a al, al rostro. Un dos, tres, cuatro, golpe a la zona blanda. Terrible la mano a la zona hepática. Un dos, tres, cuatro, golpe. Le va a dar la cuenta de protección、eh, JJ a Juárez. Estás en el rincón azul. Van por c i n 5, van por seis, siete, ocho, nueve, no. ¡No m、no, á l e paró! ¡Le paró! ¡Técnico 3, técnico 3! ¡La paró JJ López! Ahí están ambos boxeadores abrazados. Hizo lo que pudo el boxeador Luis Juárez, el oriundo de Santiago de Tecedo. Ahí está Matías v i l o n d o haciendo flexiones. Está muy contento el boxeador radicado en la ciudad de Rosario Luis. Creo que、eh, aquí hubo dos ganadores, uno es Matías Mirondo y el otro Juan José López, el árbitro, que se dio cuenta que si el rincón no la paraba la tenía que detener él, y eso t no es poca cosa. ¿eh? Así que en cualquier momento vamos a escuchar el fallo. Vamos a aprovechar para agradecerle a la gente de Olimpia Deportes, a Gustavo y compañía, el apoyo que nos da siempre Corteo Planeta cada miércoles, a Broyo, representaciones, indudablemente. Es una alegría enorme tener el respaldo comercial para que nosotros podamos hacer el programa t o d o s los miércoles en 88.9 y las transmisiones. Esta es la segunda transmisión en la que Matías v i d o n d o termina de ganar、eh, pornocaut técnico en la tercera vuelta a Luis el Pequeño Juárez, oriundo de Santiago de L. e s t e r o Lo escuchaste en el relato, en el relato vibrante de Damián Castino, l oriundo de Villagobrador Galvez. Tenemos el aporte del invitado especial de asesor, el señor Alibal Bosque, y del otro lado, a la cantidad de gente que imaginamos que nos escucha como lo hace habitualmente los miércoles. En estudio, soy debutó. Y por supuesto que vamos a aprovecharlo un poquitito más. En cualquier momento lo llamamos a Claudio Martínez. ¿Quién tenemos en la técnica? ¿Por qué estamos en el aire y salimos también? Porque está Melody. ¿Y por qué estamos en Esportivo América? Porque hay un respaldo. Se llama Rubén s a u r o titular del 88-9, Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe. ¿Alguna acotación más de nuestro redactor Daniel Castillo? Y vas a t e n e r al protagonista, al ganador de la noche, Matías p i n o n d o en a l g u n o m i n u t o Ya viene Matías Vidondo, nos dice que sí, sí. por supuesto, Luis.、Eh, hizo una pelea inteligente, Matías Vidondo. s i、eh, No se apresuró, p e r o e su n momento.、Sí. Eh, fue trabajando bien con ese jab, volcando、eh, b、bueno, u el n o e cuerpo hacia la zona derecha. se a b i a b a de arriba, a, o sea, ascendente. Un jab bastante que le dio r e s u l t a d o no lo pudo parar、sí. Juárez. Y me parece que esa fue la clave del combate. Por supuesto, que tuvo combinaciones, Matías Vidondo trabajó bien a la zona blanda. Y le ha dado resultados guapos como ninguno, solo guapos como ninguno. Me parece que, como bien vos apreciabas en tu comentario, Luis,、eh, JJ López estuvo muy, muy、eh, acertado en parar el combate. En y de parar empezar, el, combate. el técnico 3, vamos a escuchar el f a n d o de la pelea. Lo estás escuchando por la 88.9 Radio Grande o s a r i o Santa Fe, Argentina, y por eso que es b o s Feo Planeta. Rúbrica de aplausos de la concurrencia en un 80%. Ha finalizado、sí. la v e l a d a de boxeo, pero t e d o y u e todavía. Tenemos materiales,、eh? tenemos、sí. algunas noticias para entregar. Luis, por supuesto,、eh, vamos a tener la palabra del peso pesado radicado aquí en la ciudad de r o s a r i o Matías. p i l o acaba de ganar por n o c a d o Técnico 3. p u r r e n concurrencia, i a ...muchas c prolija la o r g a n、no, i a c i ó n、no, prolija la organización. Puse n el sentido de que el Deportivo América tenemos nuestra、ah. mesa de、ah, salud.、Pues, ah. eh, le vamos a agradecer también al アメリカのはが、あいうのを作ってた。 Este es un escenario.、Sí. Eh, quiero saludar、eh, bueno, a todos los que apoyan Poseo Planeta, mi familia, Guadalupe, José y、sí. Alma, que es todos lo que h e c h o d e s p o s de sus hijos. Y, y también los... un saludo、eh, para mi papá, para el Día del p a d r e p o r supuesto, el、ah, abrazo grande y el saludo. Seguramente vamos a estar compartiendo de, el, de eso, es de el día domingo en familia. De la misma manera, a la, de la memoria de, de, Risa, de, de, Marín, Marín, de, que de mi padre, y por supuesto, saludo a mis hijos, a Federico y a Rocina y a Carmen, la madre de mis hijos. Eh, mientras esperamos la presencia de Matías v i d o n d o que vos seguramente por distintas razones necesitas escuchar boxeo. Esto no va a ser evitado sino de manera posterior. Y t en é s e l resultado e s Matías v i d o n d o ganador por no c a b a en la tercera vuelta. Llegó a los 10 Juan José López. Porque fue inteligente. Si él hubiese querido, esto s e g u í a y hubiera sido una carnicería. Ya ¿eh? está、eh, viniendo en cualquier momento Matías v i d o n d o Matías v i d o n d o que algo d lo que a s t á l a v e g a es d o Es,、eh, bueno, la fan deportiva de ma Matías v i d o n d o Un hombre, un deportista、eh, nato. Es un boxeador que, por supuesto,. Eh, siempre toca guantes, un corredor muy correcto. Me parece que, que estaba esperando que se terminara la pelea de esta manera, posando r q u e e e p el nocautécnico por el árbitro. ¿Quién ha m e r e c i d a m e n ¿no? t e、eh, Hoy le vamos a dar un puntaje de 8 puntos a,、eh. a J.J. López. No tengo duda. Veníamos de una gran victoria en la categoría supermediana de Víctor Marquillo Mujica. Es de una gran victoria. El hombre de c h a c o nocautécnico 4 que pasó por los micrófonos de. Boxeo Planeta del 88.9 sobre Francisco Benítez. Veníamos de un triunfo en la categoría Mosca también de a l e j a n d r a r í o s que pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta y también pasó el fiscal, una autoridad máxima como es el señor Benítez. Estamos esperando que Matías v i d o n d o deje de atender también las r e historias de los fanáticos, de los amigos, de quienes lo acompañan a lo largo y o De, de, de todos los días de l o c o t i d i a n o para que vengan con los micrófonos de Bolsoplaneta. Claudio, o t e n é s alguna novedad de último momento? Vamos a repasar, Luis. Recordamos, hablamos de fútbol en este caso, porque Central se va a jugar una parada muy importante el día domingo a las 11, cuando enfrenten el gigante a Chacarita por la fecha 37 de la primera. División B, Irán、Martín. García, Ferrari, Valentín y Lequi Pérez, Méndez, Alderete y Bismarck, Monge, Medini y Castillejos, los 11 de Central. Esa formación la presentó Olimpia Deportes de Mendoza, 1028. www.radiogranrosario.com.ar es la posibilidad que te da la emisora para escuchar esta transmisión en vivo que se hace desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, con los relatos de Damián Castillo. Y los comentarios de Luis Alberto Parpacel. Muy bien, estamos esperando a Matías v i d o n d o para cerrar esta noche, sin u d a alguna, se v a retirando todos aquellos que tenían、eh, la responsabilidad en las distintas áreas de la organización de un evento boxístico. Quiero destacar, eh, Luis, eh, la gran concurrencia de chicos arriba del c u a d r i l á t e r o en lo que siempre decimos, es, esto del boxeo, es、claro、e s más cerca de la familia. familia. También,、eh. Me parece que la, la organización ha dado un buen resultado, la gente esto, bueno, le da valor,、Así、y trae、bien. a su familia, es lindo. puedan venir、eh, los, los papás papá mamá con los chicos para que por su que、eh, sepan lo que es este deporte que por momentos saca a mucha gente de bueno de lugares que, que sí, no tendrían que estar ¿Eh? el boxeo es vamos un, a tener un, la entrevista un, con un matías Vidondo... y ¿eh? ayuda mucho a la, a la gente、eh, humilde ahora ya vamos a tener、eh, la posibilidad de tenerlo a matías v i d o n d o ...a aquí lo tenemos ya Eh, bueno, eh, ¿cómo te va Matías? Buenas noches.、Eh, gran pelea, duro el boxeador de Santiago del Estero, pero me parece que hiciste las cosas mejor que él. No te apuraste y, y esperaste la decisión. Bueno,、eh, hola, buenas noches a todos los radioscentes.、Eh, sí, la verdad que sí, está visto que apurarme no me dio buenos resultados. El negocio cae s boxear, pelear es para los peleadores, y acá arriba hay que boxear. Me sentí muy bien físicamente, fue un tipo duro. La verdad, que desde el primer round, inclusive en el primer round que se cayó, le grité, lo arengué que se levantara y juntó fuerzas terribles, perdón, la verdad, terribles huevos. La verdad, que se levantó y siguió peleando como un campeón. Es dignificante pelear con tipos así. Eh, por supuesto, Vimos que no pudo parar en, en los tres asaltos, no pudo parar、eh, la mano izquierda que la trabajaste muy bien de, de abajo hacia arriba. Esa mano no la pudo parar y le fue,、eh, fue haciendo un desgaste. Por supuesto que、eh, trabajaste muy bien también en combinaciones. ¿Eso lo estuviste trabajando con Iván c l o t e r y Ginacio? Sí, sí, sí, bueno, sí, todo lo que、eh, yo siempre digo, yo soy un título en el rincón,、eh, lo que yo hago es gracias al, al cuerpo técnico que tengo. Bien, las condiciones, la, la velocidad, hay cosas que son innatas, pero las piñas salen como se enseñan.、Eh, agradezco mucho la preparación física de Gastón Amiones, que me llevó a correr todos los días, y eso, evidentemente, cuando e n t r a round, no sentí desastre. Estoy intacto para seguir peleando. Y, y、bueno. Matías, hay algo que quiero resaltar, que quiero agradecerte, que es el hecho de la responsabilidad a la hora de resp respetar lo que significa el gimnasio para el boxeador y que generas en el público. Un cariño, un afecto que no es fácil de conseguir para ningún deportista en ninguna actividad. Hoy dejaste a un hombre que es difícil sin duda alguna en el camino. Me parece que tenés mucho más para dar. Me da la sensación de que más de uno va a querer esquivarte, pero también siento, advierto en vos el coraje como para saber que podés seguir creciendo y afrontar esos compromisos.、Eh, bueno, buenas noches. La verdad que sí, es, es, es cierto. Eh, con respecto a la gente, creo que el, el cariño yo lo recibo y ellos también.、Eh, creo que es mutuo, por eso se da esta, esta simbiosis y esta reciprocidad.、Eh, con respecto al, al, al. Yo creo que todavía no encontré un, un techo, físicamente tengo para dar más todavía, tengo algunos kilos de más, pero estamos trabajando en eso, estamos mejor que antes. Técnicamente me sentí、si、mejor. No sé si me desarmé un poquito en algunas combinaciones, pero bueno, soy un tipo de 120 kilos. Me gustaría tomar a l g mani p a q u a d o pero bueno. Por supuesto.、Eh, y, y con respecto a los rivales,、eh, sería genial.、Eh, es difícil. Acá no tenemos una federación argentina que apoye y, y es toda fuerza de pulmón lo nuestro, lo de ustedes, lo de la gente、eh, que acompaña para ir a entrada, para ver ese espectáculo. Y, y bueno, se están dando las cosas bien. Yo tengo 35 años, este año cumplo 36. No me queda mucho, mucha vida útil en este deporte que es duro. No soy golpeado, tengo un cuerpo eh, sano. Eh,、sí. Y eso bueno, lo puedo aprovechar por 2, 3 años más, 4 años más. Pero, pero bueno, esperando que se crucen unas buenas peleas. Muy bien, ¿estás、eh, para pelearle a los mejores de la categoría del país? O, o también,、eh, si sale alguna chance para pelear en el exterior, ¿podrías tomar la pelea? Bueno,、eh, la verdad que、eh, todo es,、eh, es negociable. Eh, sería genial que salga una, una pelea afuera porque r e d u c i o económicamente de todas maneras、eh, tampoco voy a ir a pelear afuera a perder si、no、voy、sí. voy a ir a ganar hay muchos boxeadores en argentina que van a perder no me interesa la plata para ir a perder、eh, no minicuero mi vale más q u e lo que me puedan llegar a hacer o r la referencia porque el paradofacil、sí、iba a combatir con la mole moli、eh, y bueno decidió rehusar a ese combate e ir a pelear al exterior Y perdió por nocao en la cuarta vuelta, dejando una imagen muy pobre, tanto para la categoría pesada de Argentina y también para el boxeo argentino. La respuesta que termina de dar Matías Bidondo es una de las respuestas más inteligentes que he escuchado de un boxeador en los últimos tiempos. Ha sido clara la apreciación, la reflexión que ha hecho. Y es importante porque obviamente nosotros vamos a reflejar en el blog boxeoplaneta.blogspot.com que se traduce a todos los idiomas que se hablan en el planeta. Todos van a saber que ganaste, cómo ganaste y qué tipo de persona sos. Yo te felicito porque al lado del boxeador convive un buen tipo y por sobre todas las cosas me da la sensación de que la tenés clara, que sos inteligente, que reflexionás. Y en esta vida en cualquier orden de lo que uno haga vale mucho viejo. sería impensado matías pedir una pelea entre p i d o n d o y la mole moli aquí en el mítico estadio e sportivo américa、sí. estaría para pelear la o l mole moli sí sí sí Lo d e sí a f o la verdad q sí públicamente, sí, sí, sí sí claro que sí、eh, no lo voy a pelear la semana que viene pero, no, supuesto, pero claro que sí claro que sí, sí. sí le tengo el respeto el respeto que le debo tener porque es un equipo con vasta experiencia、eh, que se mueve bien a r r i b a d e l r i n g sabe lo que hace pero yo sé lo que sé lo que hago y sé lo que pego bien alrededor nuestro disculpa、eh, soy un grande sensible s í puede pero es extraordinario alrededor nuestro h a y un montón de gente pero un montón un montón de chicos sin ningún lugar a duda acá nos acotan ídolo de los chicos pero no tenga duda ojalá esto fuera televisado pero lo vas a ver en boxeo planeta en el blog reflejado、eh, matías enormemente gracias por el esfuerzo por convocar por decir con sinceridad lo que sentís Y por sobre todas las cosas, el hecho de reflexionar cuando dijiste, yo no voy a ir a regalar mi cuero. Por un puñado de dólares me quedo en casa disfrutando de los amigos, del trabajo de lo cotidiano y del cariño que me he ganado con la gente.、Eh, la verdad que te felicito、eh, sí. enormemente. ¿eh? Les agradezco muchísimo a ustedes por darme esta oportunidad.、Eh, Damián, vos sabés lo que se sufre dentro de un gimnasio. Sí, sí. Vos sí, me entendés.、Sí. Vos sabés lo que es estar,、eh, estar oreándose a golpe. como rollo decía, de、sí, Rol, sí, arriba、sí. un ring, un Eh, y la verdad, que lo más gratificante, aparte de la campanada final, cuando el tipo dice que no, es esto: es la gente. Sí, sí. Esto es lo más gratificante, no,、sí. es lo que te moviliza muchas veces. Después de una derrota, se me vino muchas cosas abajo, y la verdad, que la gente en la calle muchas veces te da apoyo sí, a p o y u i t o m o r a e r ¿no? Pero s e da el, mucha pasta para seguir. Descansa, es, de, bueno,、sí, destacábamos con Luis. Tu caballerosidad deportiva arriba de c u a l i d a d e s es una cosa que te caracteriza. No es la primera vez que vemos tocar guantes, respetar a tu rival, y eso me parece que engrandece al boxeador y a la actividad.、Eh, Cristina, ¿a quién le querés agradecer y de quién te acordás en ese momento,、digamos. Le quiero agradecer a A Luis v i l a g i n é que es el tipo que ha estado conmigo desde que arranqué con esto, que, que tengo a mi espalda siempre,、eh, a Iván Proti y a Gastón Amiones, que es mi, mi preparador físico, Gastón, y Iván, mi entrenador. A mis viejos que sin compartir este deporte que es duro y sé lo que sufren, me apoyan al 100%, a mi novia que está conmigo incondicionalmente y a ustedes,、eh, a ustedes principalmente que son los que hacen posible que yo pueda pillar ganas.、Eh... El n e r o d periodo es b a r a d o Ah, también, sí, ¿también? sí, ¿también? ¿También? sí ¿también? vemos ¿también? que ¿también? tiene una, ¿también? una ¿también? Postura, ¿también? La mano ¿también? derecha. Me haga rico el pasado, pero eso no me、no, no, no, no、sorprende. Eh, cuando dijiste de tus viejos y de tu familia, redondeaste realmente una nota que nos e n o r g u l l e c e haber hecho lo mejor para vos. ¿eh? Por favor. Arriba y abajo del perdido, muchas gracias a ustedes y bueno, espero verlo siempre porque、eh, valoro mucho el esfuerzo de la gente que pone huevos como nosotros. Esto. p o r plata Ni ustedes ni yo l o somos p o r plata、los、y e s o lo tenemos bien claro sin duda bueno sin duda matías、eh, gracias matías ¿Eh? Eh. Eh. a disfrutar con la a mitad s y el cariño de los c u r r e t e s que están en lo malo q u lo malito de la mano de los m a e i t o s pasó un、noche. peso pesado como persona y en la categoría、gracias. de boxeo se llama matías el matador bidón o Buenas boxeo, noche, Buenas noches, Planeta. gracias, gracias noche. a vos、eh. seguimos con claudio martínez de estudios centrales Muy bien, vamos a repasar algo que comenzará sí,、claro. dentro de muy poco y que、no? realmente es importante porque la delegación argentina de los Juegos Olímpicos estará representada en este deporte, en el boxeo por Yamil Peralta en los 9 1 kilos y en los 57 van a estar Alberto Mejian y Peralta. Afuera no pudo clasificarse Brian. Eh, Castaño y quedará fuera de estos Juegos de Londres 2012 que comenzará en el mes de julio. Bien, Claudio, nos vamos despidiendo. Esto ha sido una transmisión más de Boxeo Planeta. Esperamos que l o y e t e ha quedado satisfecho con lo que hemos brindado. Tenemos aciertos y tenemos errores, como todo el mundo, los iremos depurando con el tiempo. Hemos contado con un invitado especial que es Aníbal Bosque, un hombre que sabe mucho de Boxeo. Eh, Damián Casinos haciendo los primeros palotes en el, reloj, en el relato, lo hace bien, él hace la práctica de b o x e o Humildemente intento hacer un comentario lo más objetivo posible.、Eh, destaco tu trabajo allí en estudios, te esperamos el próximo miércoles, a ver que vamos de 20 a 21. Y por supuesto, la gratitud enorme a las autoridades de la emisora, como así también en la técnica de Melody, una persona auténticamente profesional que nos permite desarrollar nuestro trabajo. Damián Casino también quiere decirte algunas palabras y por supuesto vamos redondeando esto que fue una velada por demás de interesante. ¿eh? Bueno, bien,、eh, Como siempre agradecer a todos los que colaboran con Boxeo Planeta, a la gente que la apoya económicamente y también por supuesto agradecerle a Melody que ha hecho un trabajo inmejorable y bueno la incorporación de Claudio Martínez. También、eh, le da un apoyo muy significativo a esta actividad que es el boxeo en los estudios centrales. Por supuesto, gracias, Claudio. Hemos pasado una noche de boxeo más de Deportivo América. También le quiero agradecer、eh, bueno, a, a un referente del periodismo también aquí de, de la ciudad, a un hombre que lo decreté, padrino de esta transmisión. Y le quiero agradecer a Aníbal Bosque haber compartido esta noche. No, al contrario, el agradecido soy yo inmensamente porque. La verdad que da gusto vivir estas、eh, veladas futilísticas como la que vivimos esta noche. Y, pero especialmente yo me siento muy complacido y muy contento, muy feliz, porque va a haber ahora de aquí en más un dúo, un dúo dinámico, como le podría <risa> decir yo. No, Parpastelli pero... <risa> y Damián Casino bueno, pero...、eh, transmitiendo boxeo, haciéndoles conocer a ustedes todo lo que acontezcan en los Rings. Ojalá que esto pueda seguir por mucho tiempo, muchachos. Y ojalá que no solamente、eh, ustedes se puedan limitar acá a Rosario, que comiencen a viajar, a, a transmitir peleas de importancia. Muy bien,、eh, quiero que sepas que sos nuestro asesor, te hemos tomado, disculpas que no te pedimos permiso, pero sos nuestro asesor y siempre vas a estar invitado en los micrófonos de Boxeo Planeta. ¿eh? ¿Cómo no, cómo no, Con tu aporte para... porque es realmente profesional y tiene por supuesto el peso que otros no tienen. ¿está? así que muy buenas noches sí, me está s llamando gordo me está s llamando gordo ¿Eh? no. Es ¿eh? ¿eh? no, a ver si lo desafío a Matías, vi dando h i s t o r i a con las que usted sabe de gana <risa> aníbal, muchísimas gracias ¿eh? no, no, gracias a ustedes, m u c a s、eh, y don don Luis, Luis,、eh, aquí en adelante toda la suerte del mundo para ustedes bueno Luis, una noche más de boxeo, te tengo que agradecer que podamos compartir esto, que esta s e c i ó n por la actividad、eh, sos un hombre del boxeo ¿eh? El riñón del riñón de l b o x e o como se sabe decir y, y la gente lo nota se lo agradece y realmente que hayamos compartido esto de transmitir b o x e o y más de deportivo américa me parece que es inmejorable gracias、bueno. luis ¿eh? uno le puede pedir muchas cosas a la vida le pide salud le pide trabajo pero le pide buenos amigos buenas personas como el caso de damián casino t、eh, el a v a l o grande para su familia como para también para la mía y bueno damián Feliz día del padre el próximo domingo. e h Bueno, muchas gracias y también para vos y, y、bueno. saludos a toda tu familia. Y para todos los papás a s í en estudios y por supuesto también la parte de técnica. A quienes lo tienen y no lo tienen,、eh, siempre recordamos a nuestros viejos. ¿eh? Estamos h e gracias a ellos.、Eh, Claudio, te saludamos. Será hasta el miércoles. Melody, hace de la transmisión lo que vos como profesional sabés que hay que hacer. Nos estamos decidiendo. Muy buenas noches. Esto fue Boxeo Planeta de Deportivo América. Por todo, muy bien, cerramos esta transmisión de Boxeo Planeta. Recordamos que estuvimos desde el estadio de Sportivo América con lo que fue la victoria de Matías Vidondo en el knockout técnico 3 sobre el chiquito Juárez. Nosotros nos despedimos en Estudios Centrales. Quien les habla, Claudio Martínez. En la operación técnica, la señorita Melody Barrios Rucci será hasta el próximo miércoles con Boxeo Planeta de 20 a 21 por la 889 Radio Gran Rosario. Hasta luego.